La presencia, comandante, llegue para. Necesitas un seguro. Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156... 67 68 90 en zona sur agente oficial vigía es brollo representaciones sánchez de Bustamante, 197 rosario teléfono 462 03 49 móvil 154 68 33 40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 Comunicate con la producción de Boxeo Planeta directos 424 2769 421 1059 o por email a boxeoplaneta arroba amigos seguimos en esta edición número 79 y le voy a dar la, no. la presentación Eh, a mi compañero Luis Parpacelli, de. Bueno, hay un rinconcito de la historia del boxeo. Por supuesto que lo va a presentar Brollo Representaciones. Muy bien, gracias, Damián. Dedicado. Alberto Narváez, gracias por estar del otro lado. Te va a salir todo 10 puntos en la cirugía y, por supuesto, que tu contestación ha sido correcta. Y también, dedicado esta columna eh, al amigo que tengo hace muchísimos años, él es productor y coordinador en el 8 y en la red en programas deportivos como Rumbo a la Cancha y también programas de turismo como Es la Terraza. Me refiero a Ariel Teitelbaum, ¿eh? uno de los jóvenes que en la ciudad de Rosario mejores estadísticas Encuentra como curiosidades y perlitas y en una de esas lo traemos para trabajar con nosotros en algunas cuestiones vinculadas al boxeo para vos Ariel Teito y tú, tu querida familia el abrazo grande y muy amable por estar del otro lado el señor Enrique Sánchez nos trae este informe es breve pero contundente y dice así está referido nada más y nada menos que a Rocky Marciano ¿Eh? para grandes historiadores y expertos que han investigado esto Marciano no fue invicto como tampoco realizó esa pelea en Brasil, que hace poco intentaron inventar en los Estados Unidos para llevar el récord a 50 0, -0. Esa sí fue una exhibición. Su récord marca 52-2 con 48 por la vía rápida. Y no 49 -0, 0 con 46 knockouts como lo venden actualmente. Remata Enrique Sánchez. Lindo tema para debatir, ¿no? Y es cierto, porque está referido a Rocky Marciano, a Marciano, está referido a uno de los grandes de todos los tiempos, y cuando uno da una información tiene que ser como todos, pero con los grandes más todavía, muy pulcro saber investigar. Y nosotros tenemos un lujo de asesor que se llama Enrique Sánchez, y por eso leemos esto que terminamos de entregarle a usted, querido oyente, amante del boxeo, que no es poca cosa, ¿eh? 5000, no, maestro, no es así. 52,2, 48 por nocau y no 4900 con 46 nocaut como lo venden actualmente. ¿Eh? Lindo tema, dice Enrique Sánchez, y gracias por el aporte, amigo. ¿eh? Bueno, en la continuidad de Boxeo Planeta, eh, vamos a analizar y desarrollar un poquito lo que fue. Eh, esa, esa gran, ese gran combate entre Alejandro Mojarra Valori y Maximiliano Itaca Sosa. Eh, en, eh, en la... Sí, me, dígame, me parece dígame. que tú, estuviste bien ahí. Yo voy a compartir eh, en, en esta oportunidad, como nunca, lo de gran combate, porque eh, nuestros amigos que están del otro lado, que tienen eh, años de boxeo, de, de, de acuñar boxeo, de disfrutar boxeo, Van a coincidir con nosotros. hacía rato que no veíamos en las categorías grandes dos muchachos que pasaron por el gimnasio y se notó, uno de ellos, el chico Sosa, de más muy todavía, buena presencia, más todavía. más todavía, un valor y que sin ser un exponente desde la constructura física, sí fue potente y se entregaron. ¿Alguna carencia técnica? Sí, es probable. Sosa a lo mejor con algún ascendente, alguna combinación... Demostró cierta noción en el recorrido de algunos golpes, pero creo que esta revancha que amerita tercer Tercera, combate y señor, definitivo, la primera la había ganado Sosa me parece que satisfizo. No fue esos bodrios que estamos acostumbrados a ver entre muchachos de, de pesos, como los que tuvo Maximiliano Alejandro Sosa, oriundo de Merlo, que se presentó con 7003 nocaut y 89 kilos, 900, mientras que Alejandro Emilio Valori. Acusó 90 kilos 250 y el palmarés era de 6-3-0 con 4 por la vía rápida, oriundo de Capital Federal, categoría Crucero a 10 vueltas. El árbitro fue Basile y yo detengo, obviamente, vuelta por vuelta, mi tarjeta. Pero vamos a comentarle, en, eh, digamos, con Damián, a ver qué es lo que vimos. Primero, Luis, eh, ponerse un <coughs> poquito en el lugar eh, del público general del boxeo. Sí, y quiero decir con esto, que claro, si uno lo analiza desde el aspecto técnico y me parece que fue un, un, una pelea media... Con carencias. Eh, claro, con mucha sí. carencia técnica, eh, con golpes eh, por ahí quizás medio torpes. No ortodoxos. Pero, claro, claro. Pero también eh, la gente, yo con el que me encuentro, me dice, ¿viste la pelea? ¿Qué peleón? Y, y claro, eh, despierta esa, esa adrenalina, eso de, de las caídas cuando, cuando Sosa se, se levantaba. Sí, sí. Se levantaba porque estaba bien preparado, pero a partir del segundo round, cuando sí. Valori conecta una derecha eh, boleada eh, sobre la Impecable, frente, sí. en, en, en la parte izquierda en la, en la frente, uh -huh. ya es, ese golpe no lo pudo eh, asimilar y lo que le quitó fue eh, la estabilidad, sí, sí, el claro. equilibrio, la, las piernas. desde el segundo sí. round en adelante ahí comenzó eh, a sufrir la pelea Sosa ya sí. no era el mismo uh -huh. eh, no le respondían las piernas eh, quiso eh, imponer eh, su mejor condición física pero claro eh, Valores eh, seguía conectando uh -huh. eh, hubo cinco caídas en, en, en la totalidad del combate sí, y por sí. supuesto Basile acertadamente en la última caída le dice no más a un Maximiliano Sosa que por supuesto eh, amerita un tercer combate un con tercer Valori combate. y me parece que Valori Eh, va, va a ir mejor preparado. Sí, sí, sí. Va, esto, sí, sí. Esto, esto, esto es lindo porque Pinta se, lindo, se, claro, sí. se genera esa, esa disputa de, de como se hacía antes, eh, pelea, revancha, sí. un tercer episodio. Te, te consulto, sí. a mí me dio la sensación, y a lo mejor este, nuestros amigos, Aníbal Bosque, Enrique Sánchez, Alberto Narváez, este, toda la muchachada, Escauriza, Ploner, que nos escuchan habitualmente, a lo mejor coinciden con nosotros. ¿Es una pelea para hacer doble fondo en un lunapargo, o en un espectáculo de, de jerarquía, te parece? Sí, yo coincido... Porque despertó mucho interés, servicio, ¿eh? Despertó mucho interés en el público en general. y sí, Son cruceros. Eh, porque, claro, los que están más metidos en el uh -huh. boxeo, me dicen... Y me parece que este chico, Maximiliano Sosa, recibió mucho castigo. Sí, sí. Eh, quizás se, se lo tendría que haber retirado antes. Uh -huh. Pero claro, el boxeador seguía respondiendo, se levantaba. Sí. Eh, por ahí eh, tiraba, mmm, eh, bueno, algunos golpes que, que también... Podrían haber conectado Valori y por ahí lo podrían haber derrumbado, pero Valori es estaba más fuerte, más fuerte, estaba más entero. Uh -huh. eh, ya Sosa m, tiraba dos o tres golpes y no podía seguir combinando. Sí, sí. No había eh, posibilidad de que cayera Valori por, por knockout. fíjate que eh, sucede, el, el dibujo que yo tengo de esta tarjeta, no, no recuerdo haberla hecho. pues Yo tuve en la primera vuelta nomás un 10-8 para Valori, después metí un 10-9... pero después 10, 8 y medio 10, 8 eh, descuentos de puntos porque hubo descuentos de puntos en, las, en, en la sí, cuarta vuelta lo, y en lo, la sexta, lo sexta bajaba, vuelta lo claro. Sosa. Eh, la, la las octava vuelta la octava vuelta es donde por ahí Sosa eh, gana por un por pellizco digamos este, Se la bien, vuelta un respiro Valori. pero márgenes muy amplios lograba no, no, Valori sí, sobre sí, Sosa sí. hasta que llegó este nocaut técnico 9 eh, que realmente cerró ...lo que nosotros consideramos... ...una de las palidades más atractivas... ...sin tener el nivel técnico que uno... Este, ...aspira, pero bueno. bueno, no dejó de ser... ...dos gladiadores... ...sobre un cuadrilátero, brindándose hacia un público que también sabe respetar este tipo de, de, de peleas. Recordamos que estaba en juego el título del mundo hispano en la categoría crucero... Eh, ...versión Consejo Mundial de Boxeo, que eh, por supuesto quedó en manos eh, de Valori uh -huh. y que amerita un tercer combate. Esto fue el sábado en el Club Ferrocarril Oeste de Merlo, provincia de Buenos Aires... Y tenemos los resultados de toda la velada. Sí. Eh, la vi también combatir a Débora Laguriza Dionisius. La chica frente, de Villaguay. Sí, frente es. a Natalia, la princesa López, eh, en la que Ajá. no hubo para nada equivalencia. No, no. Eh, Dionisius eh, sigue hacia adelante. Me, me parece Muy que superior. pusieron una, sí, una boxeadora... Sí. Para, para bueno. pasar el momento de Dionisio. El palmarés actual dice 2-5-0. Sí, no vamos a... A, claro. a, a, a extendernos. A claro, porque claro, porque siempre decimos lo mismo aquí en Boxeo Planeta. No, no aporta, sino solamente sí. eh, engorda el récord. Y el me parece que sí, sí. lo que necesitan las boxeadoras y los boxeadores es rivalidad para ir creciendo. Pero... Eh, Creciendo de verdad, no claro. peleando con, con boxeadoras de, de poco nivel y sí. que solamente lo que hacen es engordar un récord que después cuando vamos al exterior tenemos los problemas que tenemos. Claro. Eh, ganó Dionisius eh, por nocaut técnico en el quinto asalto. Sí. También eh, se presentó Juan Ignacio El Gallo de Oro Le Leo, uh -huh. eh, que superó bueno, sin inconvenientes al mundo de Avellaneda, Daniel Coronel, uh -huh. por nocaut técnico en el segundo asalto. Eh, Diego la Pantera, eh, Liriano dio cuenta rápidamente del bonaerense Fabián la tromba claro eh, por un resonante nocaut técnico en el segundo capítulo. Yo lo que vi fue de Lucas Priori con Daniel ah, Rodríguez Priori, a cuatro sí, sí. saltos, la, la última lo fue la el última. árbitro. Sí sí, este donde ganó por puntos muy claramente Lucas Germán Priori en una exposición más que aceptable hay que seguir viéndolo. ¿eh? Las tarjetas Arturo Villega 40-37 y medio, uh -huh. con Dutti eh, 40, 36 y medio y Héctor Miguel 40-37. ¿Tiene ganas de escuchar un poquitito de cumbia usted? Algo, algo movidito, porque Algo cortito, es capaz porque de que se nos guiar. ¿eh? Sí, Cortita mientras damos el ganador. Ah, vamos, bueno. vamos, que los muchachos en el gimnasio tienen ganas también. Vamos. Sí, me esto. lo imagino a los te muchachos, bailo, ¿eh? Sí, completo, y por, por supuesto. supuesto. Pero, ¿cómo no? ¿Usted cree que por qué me, me lamenté tanto de no haber ido a su cumpleaños? Porque a pesar de que mi huesito se bailó lindo, no lo que me perdí. Pero escucha, ¿cómo no me va a, a llamar Escucha, escucha. Esto es Boxeo Planeta en el 88.9, para el pueblo del boxeo. ...para todos aquellos que buscan una salida en la vida... ...y lo buscan en el boxeo. Es. Previo a un fin de semana que se las trae... ...porque el viernes va a boxear nada más y nada menos... ...que la convocante y excelente boxeadora que es Jessica Marcos. Y el sábado se presenta... ...uno de los grandes boxeadores de los últimos tiempos... ...que dio el boxeo nacional... Sergio Maravilla Martínez se enfrentará a el irlandés Macklin Y yo te digo que el ganador de la remera de esta noche Es el señor Alberto Narváez Deberá retirarla Él o alguno de sus parientes en Mendoza 1028 Allí en Olimpia Deportes ...Gustavo, Walter, toda la muchachada eh, que atienden allí... Eh, ...le van a acercar la gentileza de Olimpia Deportes... ...que es una remera de boxeo planeta. Este boxeo planeta que hacemos aquí en el 88.9... ...Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Hoy me crucé, nos dimos un saludo... ...con Rubén Sauro, titular de la emisora... ...a quien tanto le agradecemos... El saludo este, grande, Rubén. Eh, el saludo grande, a quien tanto le agradecemos... ...el hecho de dejarnos trabajar con total libertad. Usted anteriormente... Escuchó, lo dijo Damián Casino, este programa está dedicado a la Escuela Cubana de Boxeo, por eso el tema que hoy escuchó hace 20 minutos, vinculado a, a, a, a los cubanos, con su historia, con su política y demás. Nosotros somos muy amplios, ¿eh? Exacto, un rosarino como el Che Guevara y. Eh, en alguna otra oportunidad vamos a hablar un poquito de la historia de Gregorio Goyo Peralta, que en su momento oh. viviera, eh, fue el compañero Gregorio Goyo Peralta, que viviera tantos años en España y que en Puerta de Hierro conociera al general Juan Domingo Perón. Este, sigamos como usted quiera. Eh. Eh, perdón. En eh, el, el análisis. Eh, perdóneme, se le, se, se le desató un poquito el guante, a ver si ah, se lo. Sí, sí. No, está mal atado, Listo. hay que hacerle nudo arriba. Métale para adelante. Eh. Bueno, eh, Luis, eh, sí. sin lugar a dudas, eh, la gran batalla de Salido López eh, fue el lo más Juanma trascendente López, sí, del, sí. del fin de semana, por supuesto que sí. hicieron un gran combate, nuevamente eh, el mexicano Orlando Siri Salido retuvo por segunda ocasión uh -huh. su corona pluma. Eh, versión Organización Mundial de Boxeo Al noquear en una gran pelea Revancha, porque Enorme. ya habían Combatido sí, sí, al sí. puertorriqueño Juan Manuel López sí, Esto fue el sábado pasado En el combate estelar de una cartelera Que fue organizada por la empresa eh, PRB Boxing En asociación sí. con Sanfer Boxing Y la Top Rank eh, Fue en el Coliseo Roberto Clemente De San Juan, Puerto Rico En la casa de Juan Manuel López eh, Pero Gran combate sí. Sí, digamos, no, digamos. Previamente, eh, José El Chelo González ah. le había ganado a, a Jevin Herrera, colombiano, nocaut técnico 8, ¿eh? en un nivel discreto, pero le ganó muy bien. Ya desde la quinta vuelta, El Chelo González le marcaba la diferencia. Bueno, Luis, el final de la pelea mm. se produjo en el inicio del décimo round, cuando mm -hmm. salido eh, lo conectó con un potente áperca de izquierda eh, a un López que ya venía mal y, y lo mandó a la lona. Eh, a pesar de que el boxeador puertorriqueño se levantó y trató de seguir, lamentablemente, sí, sí. no estaba en condiciones, eh, no pudo recuperarse a tiempo y el referí muy, muy, muy acertado, Roberto Ramírez, eh, padre, eh, acertadamente decidió suspender eh, las acciones arriba del ring y le dijo «basta». ...a una contienda que ya iba a ser de carácter desigual... ...porque claro. eh, Juanma López eh, ya estaba siendo superado... ...y conectado muy, muy netamente, golpes uh -huh. eh, muy firmes... Eh, ...en lo que por supuesto iban a, a perjudicar... ...la humanidad del boxeador puertorriqueño. Eh, lo, lo más eh, lamentable de este combate... ...fue que posterior a, a lo que fue el resultado... De, sí. de la velada se, se dio a conocer que había jueces que lo tenían ganador a López bueno es decir estaba, tenía eh, había ojos, tarjetas sí. había dos tarjetas que estaban al momento de, de, de tener las acciones sí. había dos tarjetas que estaban 86 84 y una y un tercero notaba un 85 85 qué pelea estaban viendo esta gente? No, a lo mejor no estaban viendo ¿Pero, te... pero en una de esas le vendaron los ojos, ustedes no se apresure. Estaban a, a, a, a vísperas de, claro. de concretar un otro fallo escandaloso localista de los no. que estamos acostumbrados en el boxeo como, mundial. Como se no solo decir, argentino, sí. porque eh, con Luis Parpaceli siempre nos quejamos de, ah, de, todo de los Todo el planeta jueces. sucede. Ah, pero está sí. sucediendo esto, me parece que sí. eh, a, a niveles ya eh, de Anda, todo el mundo... Ándale, se fueron a tomar un tequila... Me sí, parece que sí. sí este, estaban con Jimmy real, Lennon. Realmente, eh, no sé qué pelea estaban, estaban viendo. Eh, ya para ir cerrando esto, sí. esto, esta bueno, gran velada, eh, Juanma López eh, agredió verbalmente eh, con, con declaraciones posteriores al boxeador, al árbitro eh, Roberto Ramírez, en la ah. que dijo que lo había beneficiado al Siri Salido. que había detenido mal el combate, eh, que había hecho todo para que, el otro, para que el boxeador mexicano se quedara y retuviera eh, la corona. Impotencia. Eh, bueno, y dijo más cosas que Ajá. posteriormente la Organización Mundial de Boxeo eh, le, lo suspendió por un año de inactividad. Uh -huh. eh, así que él pidió disculpas después, sí, sí, sí. estuvo mal, eh, pero ya las disculpas... Eh, no fueron aceptadas por Roberto Ramírez Quien se sintió muy agraviado claro. Porque sintió que había actuado bien Y me parece que todo el mundo eh, Que está vinculado al boxeo Sabe que, que tomó la decisión acertada eh, Probablemente eh, Necesita un gran descanso El boxeador puertorriqueño Para pensar eh, uh -huh. de cara a lo que viene Cómo va a replantear su carrera Beef. Gran combate Felicitado por Nada más y nada menos que la leyenda Del boxeo Julio César Chávez, sí, sí. quien por supuesto apoyó al boxeador sí. mexicano. Este, Estamos ya en el último tramo. Tramo, eh, ahí, ahí tirando los últimos ¿cómo lo ves golpes. A, ¿Cómo lo ves Largue a... todo, tire todo lo que tiene porque... Sí, sí, ¿cómo sea? es el fin de semana para vos en cuanto a Jessica Marcos y Sergio Maravilla Martínez? ¿Qué esperás de estos dos combates? Al margen de que esperamos un triunfo de los connacionales, no estoy... siempre podemos advertir que pueden pasar... Este, cosas vinculadas con la sorpresa, uno no está cerca de los pugilistas como para saber realmente si están 100% en condiciones, uno cree indudablemente en Jessica Marcos como una profesional seria, con gimnasio, con mucho trabajo, enfocada indudablemente en todas aquellas cosas que le hacen bien al pugilista previamente a un combate de trascendencia. Y en lo que se refiere a Sergio Maravilla Martínez, uno sabe, como bien dice siempre Damián, que el almanaque eh, juega su rol, y muy importante. Y lo sabemos un profesional 100%, pero ¿cómo ves a, a, al adversario Sergio Maravilla Martínez en función de la información que disponemos? Mirá, Luis, eh, ¿Sí? en, en primera instancia no estoy de acuerdo cómo se está manejando la, pre la prensa a nivel mundial. ¿Sí? Eh, están hablando ya de la pelea de Maravilla Martínez con... Eh, Junior, Coincido, eso eh, le hace mal al boxeo en general, al, al margen no, de ser No respetan al boxeador irlandés Macklin. Está muy mal, Que es. Las sorpresas en el boxeo existen y existirán sí, siempre. Sí, sí, señor. Eh, me parece que Macklin eh, no sube a pasar un combate, es un boxeador aguerrido. Sabemos que los irlandeses. van al frente, dejan todo, yeah. eh, y me parece que yeah. es una falta al respeto al boxeador, más allá de que todos sabemos de que Maravilla Martínez está bastante por arriba del boxeador inglés. A ver si coincidís, porque está bueno lo que vos me, me, me decís y, y le entregás a la, a, la, a, la, a la audiencia. El más torpe, el más torpe te puede prender. Claro que sí, por supuesto y sos que lona, existe, ¿o no? existió siempre. La jerga ese término prender, el famoso batacazo. ¿eh? Eh, ¿eh? Claro, ¿Cuántos batacazos sí dieron argentinos sí en, el, en el exterior? No, lo, no vamos y, a descubrir y, nada. Perdón, este querido oyente, nosotros lo estimamos y valoramos a Sergio Maravilla Martínez. Es más, hasta le diría que uno descuenta una buena actuación con un triunfo, pero no nos parece respetuoso. Para el boxeo y para este boxeador, porque indudablemente las sorpresas existen. Y, y, y cuidado que he dicho eh, <coughs> uh -huh. por el mismísimo Sergio Martínez, es decir, a él le preguntan y Chávez, y déjenme pasar este combate, claro. yo quiero pelear con, con Chávez porque él sí, tiene sí, algo que es mío, que me lo quitaron eh, en un escritorio el Consejo Mundial sí, de sí. Boxeo, yo nunca perdí el título Eh, del mundo en categoría mediano eh, Arriba de un ring claro. Me lo sacó el Consejo Mundial de Boxeo En un escritorio con falsas promesas sí, sí. Que no se han cumplido que no se Hoy cumplieron. por hoy, Don José Suleiman eh, Le dijo a, a, Al equipo y a la gente Que maneja uh -huh. a Sergio Maravilla Martínez Samson Lecowicz Que ya están eh, dadas las condiciones Para que Chávez Junior Se enfrente a él si se pasa Esta primer pelea que por supuesto claro. el irlandés Merece todo el respeto. Eh, vamos a tener la, la posibilidad de tenerlo a Pablo Sarmiento eh, después de este combate. Bien. Eh, ya hice las gestiones para que Pablo pueda estar en Boxeo Planeta como ha estado uh -huh. en otras oportunidades. Eh, en este momento no, no quisimos... Uh -huh. eh, molestarlo. Claro, molestarlo, ni, ni tomar ni robarle tiempo que seguramente va a estar dedicando de lleno y concentrado con Martínez. Claro. Además porque ya ha salido un par de veces por Boxeo Planeta, usted que se es ha sido escucha sabe que esto es así y que en realidad uno tiene que tener sentido de la ubicación, ¿eh? en qué momento eh, se puede o no molestar a aquellos que están eh, con es una profesionalidad de, esperando de un es, combate. En la concentración de, sí. de un equipo y, y más como, como se maneja el equipo de Martínez con Pablo Sarmiento y Gabriel Sarmiento que Bien. se manejan en forma profesional, me pareció correcto eh, esperar eh, el resultado del combate sí, y sí. ahí sí ver cómo se va a manejar Sergio Maravilla Martínez de cara a esa pelea que me parece que podría uh -huh. eh, cerrar la carrera de Martínez, sí. eh, quizás... Eh, Sería lo más acertado que Pele, eh, digo yo, en mi, mi, mi humilde apreciación, que pelee por el, el título del mundo en, en el Consejo uh -huh. Mundial de Boxeo en categoría mediano y que gane Martínez y que se retire. Eh, y sería un broche ah, de oro para seguro, él. Seguro que ya después. Lo que me parece que vendría en la carrera de Martínez a partir de la edad que uh -huh. ya tiene también, eh, ya sería un declive y que no se lo merece. Me parece uno, que retirarse uno, sí. en la gloria... Eh, es, es lo mejor que le puede pasar. Yo creo que Martínez puede, puede tomar sí. una decisión M acertada, M más, sí. como la que tomó, por ejemplo, nada más y nada menos que en la categoría mediano, Marvin Maruelo Hagler, después de que sí, perdiera sí, sí. Eh, con Ray Jugarleiner. Totalmente de acuerdo. Ya estamos en el tramo final. Recordamos que Alberto Narváez... El exárbitro que va a ser sometido a una, una cirugía eh, donde todo va a salir bien, es el que se lleva la, la, la gentileza de, de Olimpia Deportes en la remera de Boxeo Planeta. Eh, recordamos también eh, que vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con los Panamericanos que se darían en Argentina y en este caso Rosario, porque hay una buena estructura, se está trabajando al respecto. Y si ese Panamericano, dentro de lo que es la expresión deportiva, contiene boxeo, y si ganara Rosario, las veladas se harían en el gimnasio del Club Atlético de un Solvois, es así o no. Sí, Estaría pues, pues, bueno esa se... parte, ¿eh? Y... Es que queremos ver boxeo de primer nivel aquí en la ciudad de Rosario. Exactamente. Por eso exactamente. siempre recordamos a Sebastián Andrés Luján, porque quien es él el que ha traído uh -huh. grandes espectáculos a la ciudad de Rosario. Sebastián Luján eh, trajo boxeadores venezolanos, colombianos. Sí, sí, sí. Eh, ha venido gente de, de muchas partes del mundo a combatir con Sebastián Luján En el, en el club atlético Newell Solboy y me parece que hoy estamos extrañando un combate internacional, un combate internacional si ven, sí. eh, habíamos dicho que va, Luján va a pelear en Roldán me parece que lo del chino Miranda no se va a dar pero es por allá Miranda... por el mediados de abril 15 de abril en 15 Roldán de abril. ¿Eh? me parece bueno. que lo veo lejano de lo del de chino Miranda pero vamos a estar, por supuesto, Obvio. informándonos de quién va a ser el rival Del hombre eh, más trascendente de la ciudad de Rosario, como es Sebastián Andrés Luján. Escúchame, mi amigo. Dígame. ¿Usted cumplió 40 años? 40 años. ¿Cómo estuvo su fiestita que yo no pude ir? Muy buena. ¿Y a muy quién buena. le tiene que agradecer? Y a mi familia, por supuesto. Sí. De, y voy a tirar algunos nombres. No, no, Guadalupe, José y Alma fueron los, los puntales de. Guadalupe, y más Guadalupe, mi Guadalupe, señora. Guadalupe, su, sí. su, su compañera, eh, la mamá de su familia. Nuestra traductora aquí hijos, ¿eh? en el blog, que también le agradecemos que. que, que la traductora sea parte de, de boxeo, Muy bien por mencionar. Sí, señor. Muy bien. ¿Quién más? ¿Lo pasó bien? Por supuesto, en familia uno siempre... ¿Te emocionaste con bien. el video? Sí, el video estuvo muy bueno. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Yo quiero decir al aire que eh, no, no pude ir porque no, no, no me sentía del todo bien, pero eh, lo estimo mucho a Damián y bueno, cuando él cantó Los 40... Le este, agradezco por el, el, el, el obsequio que me hizo. Bueno, bien. pero el yo sé usted que usted es un hombre que me le gusta, gusta la lectura. lectura. Sí, sí. Eh, me gustó que ese autor fuera de su preferencia, pero bueno, me alegro que le haya ido bien en la fiesta. Y ya estamos finalizando, sí, estamos finalizando. A lo todo ritmo viene. con Cristian Viene lo que viene como sí, fondo señor. musical Cristian es un capo Te va a poner una cortinita por debajo Para que tires el final de, de esta edición 79 Bueno, Luis, eh, sin lugar a dudas vamos a tener la posibilidad a través de sí. Taze Sport de ver eh, la pelea de Sergio Maravilla Martínez Ajá. frente a Inlandés Macklin. El día viernes vamos a también tener la posibilidad de ver eh, a Jessica Marcos eh, unificando eh, el título del mundo no tengo el nombre aquí ahora, con la, la boxeadora que va a pelear con, con Marcos. Eh, a, a ver, si sí, yo lo tengo acá. Que, eh, Ana, Ana Julatón. Ana Jul Ana Julatón, Julatón. Sí, sí, la norteamericana, Ana Julatón, sí, que es señor. una boxeadora que sí. viene muy bien entrenada. Uh -huh. eh, así que vamos a ver un gran combate con muchísima gente, como nos tiene acostumbrada Jessica Marcos, arrastra un público ferviente que la sigue, sí, sí. la sigue, la sigue. Eh, así que bueno, vamos a ver eso también. Y, ¿qué más? Eh, va a estar combatiendo en la misma velada, hoy me pasó la información y le mando uh -huh. el abrazo grande, el saludo y toda la suerte a Alberto El Puma Santillán. Ah, eh, comparto, comparto sí, el saludo. humano que hoy, sí, dice, hoy por hoy se está entrenando en el Con gimnasio de Proti. Iván Proti, sí, sí, Iván en Proti, el sí. gimnasio IMAD, va a estar combatiendo por un título en la misma velada, bien eh, así que hoy están partiendo, el abrazo grande, el saludo. Eh, edición número 79, 79. Sí, Ay, perdón, así. el abrazo para Roque Romero Roque, acertaste también, la próxima va a tener este, la gentileza de Olimpia Deportes eh, decime, Damián programa dedicado al boxeo cubano, como boxeo bien decís, a una eh, gran escuela Sí. Eh, a don Servelio Fuentes, que es eh, quien hoy por hoy está dirigiendo la selección amateur de boxeo Ahí cubano, sí, claro. un hombre muy querido en la República Argentina, uh -huh. alguien que, que le da eh, un tinte diferente al boxeo sí, al amateur argentino y se nota. Uh -huh. No tenemos grandes resultados, pero eh, vamos a, con el devenir del tiempo, me parece que vamos a empezar a obtener eh, mejores eh, sí. resultados a nivel internacional. Eh, ¿Qué Bien. le digo? Recordar a Larry Holmes, eh, Jean Tannig Dick Tagger, Aaron ah, Pyro ah, bueno, bueno, ¿eh? bueno mira, qué listado que... uno, uno Es quiere, Sar Charles, quiere, Archie quiere, Moore quiere, quiere Jack boxeador, Dempsey, Mervyn o sea. Hall, Julio César Eder Joffre eh, Kit Gavilan. Algún, eh, tenemos que hacer algún, Alguna fichita de alguno de estos muchachos eh, Miguel Canto, vi peleas de Miguel Canto Y Carmen Basilio De pie, Carmen Basilio este, Bueno, Kit Chocolate Joe Brown, Tommy Lau Eh... El otro nos vamos, ya estamos cerrando no, mira, nos Y el va. otro día sí. le, le decía Vía Facebook a Enrique Sánchez Me reía solo digo Porque en una hora de programa semanal Queremos sí. hacer maravilla Nosotros sí. demasiado Porque tenemos demasiado. mucho material eh, Pero bueno, eh, edición número 79 Gracias Luis Parpaceli Por compartir eh, esto que es eh, una, pasión, una pasión Que es el boxeo nosotros, sí, sí. Por supuesto, ahora vamos a compartir una, una cena. Eh, eh. Sí, Así vamos que a compartir como siempre. Algo, sí señor. Eh, gracias a, la, a los oyentes por, por ser parte de, de esta linda aventura y que no es se boxeo sí. planeta. Y no se sorprenda si un día nos reunimos en algún club, en algún sitio donde sabe qué. Con los ¿Cuál oyentes? es la, ide la idea que tengo? A ver, la peña de boxeo planeta. La ahí, peña de boxeo sí, planeta. Y buscar un lugar donde nos podamos reunir. Eh, aunque sea una vez por mes Una vez por mes eh, Todos lo, lo, lo que, los que queremos de verdad ah, este boxeo Comemos sí, algo, comemos intercambiamos algo. opiniones Entrenadores, ver... boxeadores sí, Árbitros, curados oyente, todo el mundo invitado eh, Cristian Amigo, muchísimas gracias por ponernos en el aire Tenés la mejor onda Y la mejor voluntad y toda la profesionalidad A ah, vos que estás del otro lado Si Dios lo quiere así, el próximo miércoles Vamos a festejar la edición número 80 De Boxeo Planeta, aquí por la 88.9, Radio Gran Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina. Sonó la campana, esto es el final, vamos a las tarjetas y el jurado sos vos.